El Grupo Guinda de Carlos Morales Quizá mi corazón pregunte Si un día volverás a mí No van a volver En busca de mi amor No me haga recordar Lo que no pudo ser Cuánta soledad en mi corazón, cuántas penas hay en mi Solo siento amor, sin rumbo voy, si ando tomando esto ti En mi corazón, quantas penas hay mim?